Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata el pobre en lugar de unificarse. Y no Gato voy a ir a la cancha el domingo y te quiero ver llorando. El viernes. El viernes, el... perdón. Estaba mirando el cojo. <risa> el viernes 18.45 de la tarde en la cancha de defensa y de Justicia, de Florencio Varela. Te quiero ver llorar ahí. Eh, bueno, no tenemos penales ahí, así que también no, es las desventaja para nosotras. Pero yo, yo igual, te, obviamente, confío en mi club, así que va a ser un lindo partido, va a ser lindo no partido. No te hagas acá el diplomático, ¿eh? Nah, acá, nah, nah, déjame nah, nah. todo en la... A de, prato hay que fajarlo. Se, se para se un bajarlo. poquito. Bueno, se pudre, se sí. pudre. La semana que viene... La semana que... Tenemos que poner... Eh, tendremos que hacer una apuesta. Una apuesta. Porque el viernes eh, yo voy a estar en la cancha. Exacto. Eh, tendremos que ver que de acá al final de la columna o al final del programa... Un six pack de un, un pack de seis birras. Sí. Listo, el que gana lo traemos acá. Sí, sí, lo traemos acá. Acá. Y, acá. y permitimos... Oh, yo gano siempre. para Y permitimos, permitimos el bolaseo. Permitimos sí, obviamente. Sí, siempre sí. el bolaseo, obvio, ¿cierto? Obvio. Sí, sí, bueno, sí. fantástico. Bienvenido, Chacho, sí. entonces. Una nueva columna de Política Internacional. Así arrancamos. Bueno... Eh, la semana pasada estuvimos hablando de lo que fue la interna de Morena en México y las particulares que tú la particularidad que tenían cómo se dirimía eh, esa esa interna que fue mediante una una forma de encuesta presencial que tenía una parte digital y otra parte que era una papeleta. Esa cosa rarísima. Esa cosa sí, rara. Claro. Donde ellos elegían y eso iba tipo a una a una urna, pero bueno, el martes pasado como tuvimos justo la la columna no estaban aún resultados, entonces traje un poquito ahí los resultados para que charlemos y ya pasemos a otro tema. Eh, bueno, como, también como dijimos, la ganadora fue Claudia Sheinbaum, eh, con un 40% de la intención de votos. Esto confirma que por primera vez dos mujeres van a disputar lo que hace la presidencia seguramente de México, porque no se avisa de que haya una tercera persona, bien que se postule a, la, a, a presidente o a presidenta. Así que bueno, esto es sumamente interesante. Y el que se quedó un poco enojadito fue Ebrard, que era uno de los contrincantes que tenía esta interna. Que, bueno salió a decir que ahí hubo un, alguna ayudita por parte del oficialismo para para Sheinbaum y se quejó supuestamente de unas inconsistencias el, del 14% de los formularios encuestados y supuestamente que funcionarios de Morena y del gobierno federal eh, movilizaron cierta cantidad de votos para eh, el sector de Claudia, pero bueno. ¡Qué mal perdedores! ¡Qué mal perdedores la gente! En estos últimos años he escuchado mucho cómo los perdedores... Dice no, seguro me, me segura me estafaron. Sí. Aparte eh, se lo tuvo bastante en cuenta cuando se organizó todo, la fue la cuestión de las papeletas y eso tuvo bastante incidencia la de elegir y AMLO lo contuvo hasta a Ebrar, pero bueno, supuestamente va a quedarse dentro de la interna y eso no generaría ningún tipo de respides. Escuché alguna en la lista que dijo que quizás se podría abrir una, una vía como para que él vaya. Lo cierto que también a nivel este la presentación de los papeles, de la lista, de los cargos, no sé si hoy en día podría volver a hacerlo, claro. pero escuché. Pero habría como un frente político que quizás él podría encarrilarse e ir a buscar este su presidencia, pero bueno, sería muy raro y muy rupturista. Así que bueno, por lo que sabemos, tenemos dos mujeres que se presentan. Eh, es algo histórico en México, así que bueno, eh, algo no menor para tener en cuenta. Así que estaremos mirándolo bastante de cerca. Recordamos que son en el 2024, ¿en qué fecha son del 2024? Se el... me quedó eso en junio. En junio de 2024. Acá está, a... 2, de 2, de 2 de junio. 2 de junio del 2024, entonces serán ahí las elecciones en México, elecciones muy particulares por lo que estuvimos analizando, si vos no te no lo escuchaste, lo puedes hacer en la columna de la semana pasada que hablamos un montón. Sí. Bueno, y ahora pasamos al segundo tema de traje que es el G20, bien, se llevó adelante la decimoctada cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20 en Nueva Delhi, en la India. Se puede decir que fue como la culminación de todo un proceso de reuniones que tuvo el G20 durante todo el año entre ministros y funcionarios y sociedades civiles. Al final de la cumbre eh, se adoptó una declaración de los líderes de, del G20 que asumieron ciertos compromisos sobre las prioridades ahí que discutieron y eh, acordaron mayormente las, lo que tuvieron, reuniones ministeriales y, y parte de los equipos de trabajo que llevaron cada uno de los eh, jefes de Estado. Eh, y bueno, ahora vamos a entrar un poquito ahí eh, sobre qué se charló y cuáles fueron los puntos en común, que se que los compromisos que asumieron. Es importante, perdón, el G20 porque justamente este encuentro que vos decías ahí entre los presidentes, los uh -huh. jefes de Estado, en los que abordan particularmente, si no me equivoco vos me corregirás, temas que tienen que ver justamente con cuestiones económicas, cuestiones financieras de los países, comercio, digamos empleo, hay cosas que tienen que ver con lo económico bien particular, sí. que en este momento por lo menos para nosotros es muy importante, sí, me sí. imagino. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de eso porque también es interesante porque muchas veces más allá que es eh, esto tiene una agenda muy económica, a veces también se intenta influenciar con ciertas cuestiones de la geopolítica Bien. y hay algunos que quieren como eh, poner esa cuestión sobre el, sobre la discusión, otros claro. dicen, "Che, eso es un foro más económico, vayamos viendo cómo lo hacemos." Pero bueno, para ese, para saber qué es esto el G20 está conformado por 19 países y la Unión Europea. Eh, pensemos que forman el 85% de la riqueza global y dos tercios de la población mundial Así que es sumamente importante este tipo de encuentro Entre sus miembros están mayormente Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía eh, Pensemos que o sea de América del Sur solamente están Argentina y Brasil Ah. miremos la, lo que el peso que tenemos a nivel internacional para jugar, formar parte de esos espacios y después se puede decir que Latinoamérica también está en México bien que siempre las tres viste cuestiones y nivel... México siempre en un límite híbrido un híbrido eh, y siempre también hay muchos invitados eh, a formar parte de G20 España es uno que es siempre invitado, tiene todas las fichas esta vez este, el presidente Sánchez no pudo ir porque se contagió COVID pero mandó una delegación a cubrirlo Eh, y Bueno, también esto que, que, que lo que estuve viendo del G20, en los últimos años es que siempre está muy marcada la agenda por quien la preside el G20. Este año la no tenía la India y mayormente todo el año se sentó en reuniones en torno a la cuestión de arquitectura de deuda internacional, los efectos de la situación política de la, de la seguridad alimentaria y energética y normativa sobre las criptomonedas. Algo que yo querían tener era una, como un tipo de regulación o poner un tipo de un consenso y decir, che, bueno, transitemos a que tengamos un ordenamiento a nivel internacional, de a nivel mundial, por lo menos respecto a las criptomonedas, o por lo menos debatamos lo vamos a hacer con esto. Porque claro, es porque que... aparte aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer, <risa> fueron furor sí, y sí. volvieron a desaparecer. Digo, ya son muy, calculo que en algunos... Focos muy puntuales deben eh, sí. las criptomonedas ocupar digamos, un rol más importante. Ocupan pero la un rol importante. Que... Quizás en nuestras discusiones sobre claro. nuestra vida cotidiana de simples mortales Man. no. Nosotros pero... que no llegamos al chino, no. <risas> pero digo, aparecieron en las noticias, fueron furor y sí. otra vez se aplacaron. Digo. Sí, sí, sí. Y bueno, también estuvo impulsando una resolución sobre el cambio climático eh, y reformas sobre los bancos multilaterales. Así que, podemos decir esto, ¿no? que como que el G20 es un instrumento de gobernanza, no es un órgano que arroje normas o establezca ni obligaciones, ni pueda llegar a concluir en tratados, es un proceso mucho más informal, es bastante vago a veces cómo se lleva adelante y las temáticas, y se pone esto, siempre en común, como las inquietudes, se plantean ciertas iniciativas. Eh, siempre decimos esto, ¿no? que estos espacios muchas veces son más declarativos, o que llevan engendas que después no tienen mucho impacto en la realidad, pero prioritariamente o teóricamente siempre el fundamento que tiene es de carácter económico. bien eh, Entonces los líderes de principalmente de las, las principales economías del mundo llegaron había a la India para esta cumbre que duró dos días y obviamente estuvo atravesado porque es la cuestión eh, del de conflicto rusa rusia ucrania Bien, Zelensky no lo, no lo invitaron, hubo un par de países como que insistieron a ver si podían invitarlo, pero no, no le dieron lugar. Y eh, se lo quiso también esto, como relegar a una cuestión de segundo plano. Uh -huh. No se lo quiso poner eh, como una cuestión que sea trascendental o que sea transversal a todas las cuestiones, porque si no, dejando de el hablo económico, pasaba a ser algo más de disputa geopolítica y iba a estar muy partido del escenario con respecto a estas situaciones. Entonces, ahora vamos a ver también porque hubo una declaración y se tocó el tema. Eh, y bueno, también estuvo muy marcado por fue la fue la inquietud de la economía global y también el cambio climático, como dije anteriormente. Es la primera vez que la India lidera el G20 y obviamente, puesto como decíamos, lo hace en un contexto bastante complicado en términos, términos geopolíticos y también apenas una semana más tarde lo que fue la reunión de los BRICS. Claro. Y, o sea que eh, ahí se adoptó una serie de decisiones, obviamente la de ampliar ese grupo y para la India tener la cumbre conllevó ciertos riesgos y también era una oportunidad porque podía marcar su, su agenda o sea, anfitrión, pero también tenía como esto, que equilibrar las tensiones geopolíticas en la reunión, mientras que también tenía que eh, reforzar su pa tu papel como voz del eh, sur global. Entonces, eso era lo, lo interesante y cómo se dirimía esa cuestión. Pero bueno, no estuvieron todos los mandatarios, bien, eh, Nueva Delhi. Yo tengo acá la frase picante de Lula Silva por Vladimir Putin, ah, eh, ahí en el G20, haciendo la de las dijo, suyas. La que dijo que si iba a Brasil. Puede venir, ah. dijo, eh, él dijo, puede venir, como era, ahora lo estoy buscando a la frase, pero lo que habló el presidente de Lula da Silva fue que no le iba a pasar nada, claro. si iba a la última cumbre de la claro, a la última reunión del G20 porque él tiene pesa sobre él claro, eh, una orden corte, de detención. La Corte Internacional de Justicia eh, lo tiene esa situación de si él llega a salir de su país podría ser detenido y yo Lula que, le dijo, si él Yo creo que venir, Lula le dijo, dale, pecho frío, <ríe> yo estuve en cana, vení. <ríe> <ríe> vení, pecho frío, una cosa así lo sentí. No sé. O de <ríe> hermandad y decir, che, puedes venir tranquila y mirar mi país, eh, yo, puede ser, acá puede no ser. hay ningún tipo de problema. Puede ser, vamos a ver, pero yo bueno, lo sí. como más arengador, <ríe> pero puede ser que sea de buena onda también. Hubo dos ausencias muy marcadas, como registe una fue la de Putin, la de Rusia, obviamente que eh, mandó representante y tampoco fue Xi Jinping, o sea que dentro de ese contrapeso fue mayormente peso occidente, no estuvo tanto de oriente Y como si se va a saltar de la política, me veo que se lo quiso vaciar un poquito la, la cartera o la, la opinión pública de las repercusiones que va a tener. Eh, bueno, unas por cuestiones también por las que eh, supuestamente Putin no sale del país, es por esto, porque tiene la condena por parte claro. de la Corte Nacional de Justicia. Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, bueno los puntos importantes vamos si querés te parece que es por favor g20. porque en un contexto como el que estamos ahora los puntos más importantes del g20 me parecen interesantes bueno las declaraciones de los líderes evitó obviamente condenar a Rusia por la guerra pero destacó el sufrimiento humano que el conflicto le ha causado y llamó a todos los estados a no usar la fuerza para apoderarse de territorios el eh, que sí estuvo bastante duro fue Macron, que dijo que el G20 fue fundado para resolver cuestiones económicas internacionales y que no era necesaria el lugar para esperar avance diplomático respecto a la guerra de Ucrania. Pero bueno, eh, después también la cumbre admitió a la Unión Africana, es decir que incluye 55 estados miembros como miembros permanentes del G20, es decir que se subraya la inclusión del bloque con más países de se puede decir del subdesarrollo, por lo menos de economías pujantes. Che, para Bien. el sector africano digamos es un paso muy importante muy ingresar importante a este actual. tipo de grupos. Sí. De potencias, uh -huh. me parece un gran Exacto, se, se gran suma paso. como se suma como está la Unión Europea, se suma como bloque, ¿bien? Eh, pero bueno, se van a representar 55 estados miembros, lo cual es eh, bastante interesante. ¿Antes no estaban participando no, no de estaban. ninguno de estos? No, no. Había algunos invitados, yo que sé, yo miraba que estábamos a y algunos, pero simplemente eh, como invitados y no como miembros permanentes. Eh, después también con respecto a esto decíamos el cambio climático, dijeron de alcanzar el máximo de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025, un compromiso para reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles. No hablaron de abandonarlos, porque también en su momento decía, bueno, como pongamos una fecha para abandonar el uso de combustibles fósiles. Le dijeron, che, no, pongamos esto. ¿eh? Reducir gradualmente, pero abandonarlos, no pongamos una palabra. Y lo que sí se comprometieron fue a triplicar los objetivos de energías renovables para antes del 2030. Bien, con respecto a las, eh, las energías verdes renovables. Eh, después también se puso, en el texto que leí, se reafirmó la postura de eh, bloquear... O de, de hecho de, de no bloquear de, de parte del bloque de regular la Inteligencia artificial que para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos que te puede llegar a causar y también se decidió que Estados Unidos va a ser eh, la cumbre del g20 en el 2026 bien que pues siempre se van como eh, diciendo que iban a hacer sí. eh, y bueno 2026 ya quedó que va a ser Cumbre Estados Unidos acá tengo la frase terminada porque obviamente después me puse a buscar me sentía mal porque para mí Para mí Lula se lo dijo medio arrengando, pero aparentemente Lula primero dijo que Rusia acogera la cumbre de los BRICS el año que viene. Claro. Entonces, en ese contexto dijo, todos van a ir a la reunión de los BRICS y espero que también vengan al G20. Yo igual <risa> creo que un poco lo arengó, pero está bien, está bien, lo dijo más también. Dijo, dale, dale, pero eh, bueno, que venga, que venga, no eh, jodan, que venga. Bueno, ahí está la implicancia en nuestra región de, de lo que fue todo el G20. Eh, obviamente Lula nunca pasa desapercibido, Cada vez eh, menos. ya desde el inicio de su tercer mandato venimos hablando que ha tomado un rol bastante preponderante a nivel geopolítico e intenta devolver a Brasil su lugar protagónico participando ¿no? siempre de los múltiples eh, eventos eh, multilaterales. Luego, lo que fue un parte del aislamiento diplomático que tuvo con la presidencia de Bolsonaro. Además, este Brasil asumió, se puede decir, si, asumió, si bien se puede decir, porque es a partir del 2024, la presidencia del G20. Bien, que la próxima cumbre del G20 va a ser en el Rio de Janeiro, el año que viene. Y ya también va a ser cumbre, como dijiste vos, de los BRICS eh, y también va a ser eh, sede la conferencia del Clima COP30. Así que el año que viene Brasil va a estar bastante movidito y eh, va a acaparar bastante la agenda internacional con un rol bastante preponderante. De resto, los países norteamericanos, bueno, eh, estuvo Alberto Fernández. Pausa. digo sí. que, eh, Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta también esto, eh, como hermanos, vecinos, y, y que tenemos una muy buena relación con Brasil, sí, histórica, histórica. Histórico. Eh, digo, si va a ser un buen momento para Brasil, seguramente nosotros podamos generar, entonces ahí hay que cruzar los dedos, más vale que sí digo, pero es una gran oportunidad también de poder tener, ¿no? como una mayor injerencia, tener mejores acuerdos sí, digo, igual. tomarnos y apoyarnos del hermano brasilero, del país hermano brasilero, digo que sea un buen momento para Brasil también es un buen momento para toda América Latina. Tal cual, sí. Suele el principal socio comercial que tiene Argentina en día en la región. O sea que para nosotros cualquier tipo de invitación o cualquier tipo de política que pongamos ya adelante mancomunadamente con el pueblo brasileño a nivel claro, económico sí. a nosotros nos sirve. Uh -huh. Es algo crucial. Eh, bueno, como decía, estuvo Alberto Fernández obviamente fue en representación nuestra de Argentina, y el que no fue fue López Obrador, que nunca sale del país, no sé bien por qué no lo hace, la verdad, nunca nunca me fijé, nunca me pregunté, pero siempre cuando son algo... los aviones No sé, pero nunca va a ningún lado, siempre igual manda, tiene una gran cancillería eh, bueno, Ebrard era uno de los que hablamos antes eh, pero él nunca sale del país, casi siempre cualquier tipo de esas cuestiones manda a sus cancilleres y él no viaja Entonces como decíamos, bueno, Lula asumió la nueva presidencia del G20, eh, lo que dijo, bueno, llamó a evitar que las cuestiones geopolíticas secuestren la agenda del bloque, reiterando su posición a, a, a no discutir la guerra entre Ucrania y Rusia, dijo que no podemos dejar que las cuestiones geopolíticas eh, acaparen toda la agenda, no nos interesa un G20 dividido, necesitamos paz y cooperación en vez de conflicto, eh, y lo que sí dijo que la próxima cumbre... Eh, también esto que decías vos Que en, para un sitio indio Aseguró que Putin va a ser invitado Y que no va a ser detenido Así que lo invitaba a, a formar parte de la misma eh, Así que bueno No sé si tenemos un poco más de tiempo Para hablar de cuestión de Francia Tenemos o... tres minutitos Perfecto, bueno Pasamos a Francia Algo interesante que estuve viendo También creó mucho de revuelo en las redes sociales el gobierno francés anunció lo que fue el domingo pasado a través de, del ministro de Educación que se prohibía en las aulas, eh, mayormente obviamente a las alumnas, el uso de eh, la valla, que es una túnica que principalmente usa las musulmanas, que son más, mayormente utilizadas en, en la región del norte de África, en Argelia, Marruecos y Turquía, y también obviamente en países árabes. Eh, esta prenda cubre la totalidad del cuerpo, excepto lo que sea el rostro, y las manos y los pies. Eh, ahí salió a, a decir que ya no va a ser posible que la utilicen en la escuela eh, Más allá de que estas personas sean de algún tipo de religión o cultura determinada, digo, ¿no se contempla esto? ¿Simplemente se prohíbe? Se prohíbe Consideró que la vestimenta incumple las estrictas normas que tiene allá de laicidad, es decir, que la educación es laica también en Francia y por lo tanto esa prenda no podría formar parte Eh... También ¿qué pasó? Obviamente, el Consejo Francés de Culto Musulmán, que es un órgano como de representación de los musulmanes entre los poderes públicos, mostró ya en junio parte de su oposición a lo que había sido una cuestión de usos simbólicos eh, religiosos en los colegios, también dijo que en la tradición musulmana que ellos defienden eh, no es que sea un signo religioso, sino que es parte cultural, bien la valla a decir, che, no solamente algo religioso, sino también algo cultural, entonces... Claro, es una cuestión de apropiación Exacto. y de hecho, que la educación sea laica es una obligación del Estado, ahora uh -huh. las personas que van tienen que poder tener el, el, el hecho digamos, la posibilidad de respetar su propia cultura mientras que no afecte ni obliga al resto el que está obligado a ser laico es el Estado Tal cual. no Aparte, las personas hablamos, Digo, me parece sumamente, medio violento me parece. hablamos que hay 7 millones de musulmanes hoy en, en, en Francia no bueno sí. eh, una asociación que llama la acción de los derechos de los musulmanes eh, recurrió esta medida ante el Consejo de Estado Francés eh, pero sin embargo resolvieron que continuará prohibido así lo decidió el Consejo Eh, que la máxima instancia judicial administrativa, se puede llegar a decir, que el jueves rechazó esa petición. Eh, los fundamentos que citó es una ley 2004 en la que se prohíbe el uso de signos o atuendos con los que los estudiantes muestren ostensiblemente una afiliación religiosa. Esto incluye tanto las cruces cristianas como la quipá judía y los pañuelos islámicos, o sea que ninguno podría utilizarlo. Eh... Y supuestamente también entendieron que esto no afecta al derecho de la vida privada, ni a la libertad de culto, ni al derecho de educación, ni al respeto al interés superior de la niña o al principio de la no discriminación. Eh, igualmente, de, de esa sensación dijeron que van a seguir dando batalla y que se van a presentar un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que bueno también Yo viviendo... creo que esto de no discriminación Lo pongo en tela de juicio un poco ¿eh? Quizás después podríamos indagar un poco más Pero sí. a mí me parece que es bastante discriminatorio sí, y eh, Porque creo... es una cuestión cultural de las Tal personas cual... Que uno puede decirle mira Y estas personas no salen a la calle sin estos Y representan mucho más que simplemente una religión Tal cual, sí, eh, sí. A mí me parece que hay algo ahí Que tiene que ver eh, Con una cuestión medio racista Que hay habría que, que reevaluarlo La ultraderecha Esto salió a, a festejarlo en parte Claro. y sectores de izquierda salieron a decir que era inconstitucional, inconstitucional sí. eh, también lo cierto es que hubo muchas eh, mujeres, que estudiantes que medio se solidarizaron y fueron así vestidas al colegio con la valla a la cual dijeron, bueno, si ustedes la tienen puesta no pueden entrar eh, más o menos 70 personas no han entrar al colegio, tuvieron que a sus casas pero bueno, es algo que está haciendo el ruido yo la verdad que no tengo mucha decisión tomada sí, es una cuestión bastante interesante para analizar como es hoy en día en estas eh, países que son multiculturales están atravesados por muchas culturas por muchas religiones cómo llevarlo adelante eh... mínimamente respetando las culturas que cohabitan en los en Tal los cual. mismos territorios Estados eso Unidos, es lo mínimo Estados si Unidos... cohabitan tienen sí. que ser respetadas todos yo en Estados Unidos leía que también obviamente hay, hay principalmente ciudades donde es esto no priman multiculturalismo gente de todas las religiones y sin embargo no la cuestión del uso de la valla, las túnicas, la guipada, lo que sea, cada uno no generan un tipo de resquemón, ningún tipo de problema. Claro. Pero bueno, es una cuestión que también se, se estaba charlando bastante, así que cualquier tipo de novedad la volveremos a tocar. Chacho, cada día me mejores esta columnas. Ni se notó que casi salís de la cama para venir acá y ahora te volvés a interna. Casi que ni se notó. Ahora vuelvo a la cama, me alegro, mejor bueno, así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos encontramos la semana que viene? Acá estaré. Para tomar mi cervecita, aparte, que me va a ganar. Pero tómatela, tómatela. ¿Quién te crees que sos, bostero? Nos vamos a ir a una tanda escuchando Yo soy tu maestro, Román, el original. Por elegante que lo que celebramos esta libertad que le acaban de dar, veremos qué es lo que sucede con él mientras lo escuchamos. Tanda y volvemos. Ah, ah. en original, original, bueno. creme, re, re, re, re. original. 420 ah, palo, Llegaron los maestros, la mafia, el amor